Y empezamos a recabar este, eh, distintas denuncias sistemáticas y sostenidas en el tiempo de militarización de los barrios y específicamente denuncias de jóvenes donde nos cuentan que aparecen de la nada una camioneta sin chapa eh, con agentes de las fuerzas sin identificación que, eh, que proceden a, a, a interrogarlos, a obligarlos, digamos a, a aceptar una, una acción de largueo como se dice en los barrios Eh, y esto es lo que más nos preocupa, ¿no?